Esto es Hora Libre en el Barrio, un viernes más, ya son las tres pasaditas de la tarde y estamos como siempre, nosotros somos el programa REC, Red Escuela de Comunicación, pertenecemos a la Dirección de Inclusión Escolar y hacemos radio en las escuelas públicas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, nos acompañan como siempre chicos y chicas de diferentes escuelas y en esta oportunidad tenemos a un primer año, pero le voy a pasar la palabra a Luca que va a presentar eh, quiénes son básicamente. Nueva no, Buenas. Hola, buenas tardes. Somos de la Escuela Técnica número 33 de Fundición y Maestranza del Plumerillo de Pompeya. Es una escuela técnica que se especializa en metalúrgica y química. Las materias especiales son los talleres. Por ejemplo, electricidad, carpintería, ajustes, electrónica, para, para, para, para, informática... Ahí vas con todo, ahí vas con todos Pero vamos a presentar primero quienes están acá. Así rompemos el hielo. Yo no me presenté. Mi nombre es yael de Blanca. Me acompañan en la producción general denis Altieri y Néstor Cortés. Está mi compañera Patricia... Eh, y está también la profesora de ustedes y otras profesoras. Empecemos tranquilos para si nos relajamos todos ustedes yo. ¿Quiénes están acá con vos? ¿De qué años son así como? Y después contás todo lo de los talleres, ¿te parece? Bueno. ¿Quiénes están acá en el estudio en este momento? Estar mis compañeros Marcelo, Roly, eh, Valentino, Liz, Anali, eh Abigail y Juan Cruz. Bien, ¿hiciste escuela técnica 33 del distrito escolar 19? Sí. ¿Y en qué calle queda? En Para que la gente se en Pompeya donde Pompeya es grande A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién lo ayuda? Tienen que saber ustedes, yo a la escuela no voy A ver, a ver, acércate Ahí acércate, no, sí. Juan La calle queda por Avenida Intendente Rabanal no. ¿Y? <risa> por ahí, no importa, pero por ahí No sabemos exactamente el número, pero por ahí ¿Quién vino con ustedes? ¿Con quién vinieron? Con la profesora Tolava Con la profesora Tolava de Lengua ¿Y con quién y más? ¿Solamente con la profesora Tolava? Y la profesora Blanco de Historia. ¿Y? Son tres, me parece. ¿O no? Y la profesora de Teatro. <ríe> Está bien. Menos mal que no hay nadie más, porque si había cinco más, Juan se muere. Bien. Ahora sí. Ahora, Luca, ¿nos podés contar los talleres que estabas intentando contar hace un rato? Los talleres que hacemos en primer año son Electricidad, Carpintería, Ajuste, Electrónica, Informática, o Ojalatería, etcétera. Estos talleres hacemos en primer año. Después, en otros años, se hacen otros talleres. Es la única escuela especializada en metalurgia Son seis años de estudio. ¿Y le dijeron por esa razón la escuela o porque cayeron en esa escuela? ¿Quién me cuenta? Es una pregunta personal esta, ¿no? No es que hay una respuesta correcta. ¿Cómo llegaron a esa escuela o por qué eligieron esta escuela? Además, notaron mis padres. ¿Y estás contento con esa inscripción? Sí, ah, bueno, está bien, porque a veces una persona no sé está título. tan... Por el título. A ver, acércate ahí, Marcelo. Yo, por el título. ¿Qué, qué significa el título? ¿Qué eh, te va a permitir? ¿Cómo? Metalúrgico. ¿Siempre quisiste, digamos, dedicarte a eso? ¿Entonces sí. te gusta? Sí. Bueno, está buenísimo sí, que te ahí. pase eso. Bien. Sí. ¿Por ahí? ¿Roli? Hola, buenas tardes. Bueno, yo no sé por qué vine, porque a mí me mató mi mamá. Ah, está bien ¿Pero no te gusta? Por... Sí Estamos a mitad de año Así que pueden decir la verdad Si les gusta y si no les gusta Bueno, ya está O ya verán Por ahí ¿Valentino? A mí me anotaron Porque, bueno Mi hermano va al colegio Y también me gusta Metalurgia Ah, bueno, está bien Quería seguir la carrera Está bien No por tu hermano, entonces no. Sino porque también te gusta sí. Por ahí, Liz ¿Querés decir algo? ¿No querés decir nada? Bueno, ¿alguna más quiere decir algo De las chicas que queda ahí o Juan? ¿No? Bien Bueno, y estuvieron trabajando... ¿Algo más grande decir de la escuela? ¿Alguien que quieran saludar ahora, si antes, antes de arrancar con todo? Háblenme, por favor, no me dejen sola. Hace frío afuera, hay sol, pero hace frío. Necesito un poco de calor humano. A ver, eh, estuvieron trabajando con los mitos y leyendas, ¿es así? ¿Quién me va a contar un poco sobre esta temática? Juan, va yo, a hablar. Yo ahora voy a dar la explicación de qué es un mito. A ver. Un mito... ...es un relato donde aparecen dioses y semidioses... ...usualmente no especifica la fecha ni el lugar... ...puede pasar en Egipto o en diferentes lugares... ...usualmente... ...el mito usualmente trata de explicar... ...el origen de tales cosas... ...por ejemplo el eco... ...y diferentes tipos de mitos... ...en los mitos... ...a veces a estos semidioses y dioses... ...le pasan cosas bastante malas... ...por ejemplo... En ...el mito que va a contar ahora mi compañera Liz que la Medusa no parece que le vaya muy bien a la chica a ver, listo, escuchamos cuenta el mito que Poseidón secuestra una bella mujer llamada Medusa y la lleva al templo de Atenea ella Atenea se ofende y la convierte y convierte la cabeza de víboras y la maldice todo hombre que la mire se convertirá en piedra wow ¿Conocían la historia de Medusa? Sí. ¿Y qué opinan? Me contaron por ahí que se armó un súper debate. ¿Puede ser? ¿Fue con este? ¿Con este mito? Eh, sí. ¿Qué porque pasó? El debate era de que Poseidón secuestró a Medusa y Atenea, la esposa Medusa, que se enteró, castigó a Medusa en vez de a Poseidón. Y es un término que se sabe mucho porque hace mucho tiempo usualmente la sociedad era muy machista. Entonces como que Atenea era muy machista y empezamos a discutir sobre el debate de por qué no había castigado a Poseidón, Atenea, en vez de a Medusa. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las posiciones? ¿Había como una posición común o había diferentes posiciones? Había diferentes... Bah, la mayoría pensaba... Estaban de acuerdo con el término de igualitario. O de sea, que no tenía que haber, digamos, eh, diferencia. Diferencia. Diferencia. Bien, ¿y lo habían pensado eso antes o se les ocurrió justo ayer cuando, ayer o no sé cuándo, cuando estaban ensayando y demás? Y cuando la primera vez que lo leí tam, se me vino a la mente, y a mi compañero que que también, ¿no? Sí. Sí. sí. Y justo ayer o el último momento de empezaron a debatirlo, pero está bueno, sí. porque es algo que estamos hablando de que, como decís vos, no sabemos el tiempo que tiene, sin embargo estamos en la actualidad y seguimos teniendo estas discusiones. Sí. O sea, que es algo que no se resolvió. No, todavía no. ¿Vos pensás que se va a resolver? Ojalá Y yo creo que si hay gente como ustedes Que si empieza a pensar estas cosas Yo creo que se va a resolver El sí. tema es cuando ni siquiera lo ponemos en discusión Y cuando se deja de lado ese tema Digamos que la gente lo empieza a aceptar Muy bien, se naturaliza, perfecto Bien, y aparte Trabajaron con la leyenda ¿Quién me va a contar o no va a contar lo que es la leyenda? El movedor oficial de micrófonos <risa> Quiero decirlo de esta manera Es eh, el señor Valentino sí. Que en vez de moverse él mueve todo el micrófono Claro La leyenda suelen contener eh, elementos o sucesos sobrenaturales son presentados como hechos reales o sucedidos en la actualidad. Algunas partes del relato son mezclados con datos ficticios. Circulan de boca en boca y pueden llegar a tener miles millones de versiones y se sitúan casi siempre en el lugar donde se contó por primera vez la tradición. Habían trabajado esto antes en la primaria. Sí, Pero vos sí. sí, porque yo que yo soy también tallerista en algunas escuelas y trabajo en primarias, trabajan siempre mit con mitos y leyendas, entonces quería ver cómo lo estaban trabajando en un primer año. ¿Y qué habías trabajado vos en su momento lo mismo, algo distinto, te acordás otras cosas? No, lo mismo. Lo mismo. Sí. O sea, que era un tema conocido, te resulta fácil para la prueba. Un 10. Sí. Sí, mira que te está escuchando la profesora atrás tuyo. Va a esperar el 10. <risa> Muy bien. ¿Y habían pensado o habían eh, trabajado la idea de leyendas urbanas y populares, es así? Sí. ¿Y cuál es la diferencia o cuál es la característica de cada una Las leyendas urbanas suelen ocurrir en entornos de la sociedad actual y las populares se forman a través de una creencia popular. ¿Tienen eh, un ejemplo o son las que siguen después? ¿Las populares son las que van a contar ahora? Yo acá tengo registradas tres leyendas, la del Urutau, del Sol y la Luna y el Pombero. O Pombero, eh, no sé cómo se pronuncia. Esas son las urbanas. Las urbanas, ay bueno, las tengo como populares Listo, me corregiste, no pasa nada ¿Y puede encontrar algo? ¿Alguna al menos? Eh... Así, aunque sea un poco No hace falta que... ¿Qué se acuerdan? ¿Las leyeron en clase? Sí Bueno, ¿quién me puede contar algo? ¿Allá las chicas? ¿O Abigail o Annalí? Bueno, del Sol y la Luna A ver cómo es que cuando el sol y la luna se encontraron por primera vez, se enamoraron perdidamente y a partir de ahí comenzaron a vivir un gran amor pero no podían estar juntos porque el sol tenía que estar en el día y la luna en la noche la luna se entristeció mucho con su terrible destino y el sol le pidió a Dios que la ayudara en algo para consolarla y entonces prió a las estrellas para que pudieran consolarla pero casi nunca lo lograba y... Entonces Dios creó El eclipse para que pudieran Estar juntos por lo menos un momento No se aconseja mirar en ese momento Porque Te podés quedar ciego al ver tanto amor Bien, la contaron perfecta Porque yo ya la había escuchado La contaron divinas se hicieron como la que no la sabían Y después cuando le pregunté un poquito la sabía sí. Bien, y acá tengo, acaba de entrar David David, ¿qué nos vas a contar vos? Leyenda de Luz todavía. A ver, acercate y contala La leyenda de Urutuau Contala Se trata de dos tribus Un chico llamado Kiyá y una chica llamada uru Que eran dos tribus que se odiaban Kiyá y Urú nacieron separados en eh, Cuando uru se iba con sus amigas a ver los pájaros rojos eh, Se vio a Kiyá y se enamoró Pero las amigas dijo que el que se enamoró de Kiyá eh, Tenía una maldición Pero Urú ya está completamente perdida enamorada de él entonces en, a veces que ya yuru se iban al cerca del árbol que siempre lleva iban después el padre de uru se enteró y no la permitió dejar salir más con que entonces un día uru se escapó y todas las de todas las tribus en, creían que qui y y escaparon y se fueron a buscar a ya todos prepararon las armas a buscarlo y que ya dijo que ya que no estaba le dijo, le dijo al ¿se te fue? Sí. no te puedo ayudar porque yo no la conozco la estoy escuchando por primera vez ¿a alguien le puede ayudar? le dijo al papá de la chica que que él, él no la había visto y después eh, escucharon un llanto en el bosque que era de ella Y la fueron a buscar, y cuando la fueron a buscar, se ella está sentada en un árbol al lado del arroyo. Y un, un, un viejo, no sé, un sabio, no sé, de la tribu, le el dice... Más tribu. El más viejo de la tribu. le dice que, que en, el, en el arroyo había muerto Quillá. Y ella, del dolor, se convierte en el pájaro Urutagú que al cantar El Pájaro suena como como una persona llorando. Wow, mirá. Le, le, ustedes, todo el grupo este, le debe una a David que entró para ayudar. Eh. Acuérdense, David, les puedes pedir un favor porque vos ayudaste. Bueno, y tenemos una más. ¿Quieren contar algo o directamente nos vamos a escuchar una canción? ¿La quieren contar? Acá tengo una más, la del bombero Ah, no, yo sí. Sí, Marcelo, la quiere contar. Tiene mucho entusiasmo, dale. El pompero es el señor de los pájaros. Eh, él atacaba todo que haya matado un pájaro eh, también eh, vimos que unos cazadores fueron a cazar y mataron un montón de pájaros y agarró un cazador lo agarró y lo dejó inconsciente y el otro empezó a tirar tiros a todos lados y pensó que lo mató y lo agarró a los dos después los cazadores no aparecieron más Y ahí termina Sí Bien Bueno, la verdad que están buenísimas las leyendas que contaron eh, Y bueno, vamos a escuchar una canción, ¿les parece? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Somos Uno? De Axel y Abel sí. Pintos sí. sí Yo soy lo que soy, no soy lo que ven Soy mi futuro y soy mi ayer y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te dieron nacer soy tan simple que casi ni me ves yo no soy lo que soy no no no soy cura ni simple mon soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene vozs soy la mano que te quiere ayudar no hablo solo de mí cuando digo que soy te hablo de ese lugar donde la nace... de él y el mismo Dios Justo oh. soy, no que son no son lo que ves Justo en pasado soy mi des Y de 18 por elección soy un loco inquieto pidiendo paz soy la mano que te quiere ayudar Lo no hago solo de mí cuando digo que soy te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos pero igual Seguimos con Hora Libre y bueno, acá entraron entró un nuevo plantel de chicos y chicas. Algunos se quedaron. A ver, Rolly, nos decís eh, quiénes se sumaron, por bueno, favor. Mis compañeros son Narela, Maite, Vladimir, Denis y Diego. Y te quedaste vos con Marcelo. Sí. Y nos había quedado una leyenda popular de antes que ibas a contar vos, ¿no? El gauchito sí, Giles. Sí. A ver, contala. Bueno, acá se trata de un gauchito Antonio Correntino, que es un gauchito con mala es un, suerte es un gauchito que se enamoró una muchacha que Gaucha. una muchacha que le dijo que que eh, un comisario también se enamoró de ella y el comisario lo buscó y lo inculpaba de cualquier crimen hasta que fue a juicio y de juicio le dijeron que no que pasaba más tiempo el, el, el comisario fue ...y lo secuestró... ...y lo ató de piernas... ...golgando de cabeza al piso... ...y le dijo que... ...y le quiso matar... ...y como él tenía su crucifijo de la muerte... Eh, la, ...cuando... El, ...cuando... ...los soldados le iban a disparar... ...cuando dio la orden de disparar... ...las balas rebotaban en el... En el cejavero de San la Muerte... Eh, ...también... ...cuando vio que no pasaba nada... ...le dijo una una maldición, no sé, una, una desgracia... ...y le dice que... ...que... ...ay, se, me, se me ...le dice que si... ...que su hijo iba... ...iba a estar muy enfermo, agonizando... ...cuando llega a la ciudad de Mercedes... ...con su familia... ...si lo mata, lo va a tener que... ...y si lo, deja, lo mata y lo deja ahí colgado... ...el hijo va a morir... ...y él va a caer la... ...y no, el hijo va a morir solo... Cuando, llega la, cuando agarra se, y se asusta, agarra su cuchillo y lo desgolla, y lo deja ahí, muerto, colgando. Después le dijo que cuando llegó a la ciudad de Mercedes, se da cuenta que su hijo ya estaba agonizando y muriéndose, y vuelve y agarra a Guachito Gil y le hace una tumba, y lo... Y lo Se ríe porque en vez de gauchito dijiste gauchito Gil y quedó gracioso, sí, verdad. Sí. Y le hace una tumba y lo deja ahí. Cuando llega a la ciudad, eh, el hijo estaba mejor. Y por pues, ahí está en la ruta todo, sí, para... por todos lados, ¿no? Hay como estampitas y hay como especies de no sé cómo llamar eh, así ah, como altares y demás que con gente que que cree y le agradece al gauchito Gil, ¿no? Por todos lados. Bien, no conocía la historia, así que bueno, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, Rolí ¿No? ¿No? Bueno, perfecto. Bueno, y esas eran las leyendas populares, pero también tenemos a las leyendas urbanas. Y quienes entraron ahora iban a contar un poco sobre las leyendas urbanas, ¿no? ¿Quién va a arrancar? Me señala el compañero, bien de valiente. A Vladimir me lo señaló. la ¿lo vas a contar vos? ¿Cuál vas a contar? El, eh, el encuentro con la muerte. Un chico conoce a una chica en una fiesta bailan un rato y después van a tomar algo sin querer, él vuelca su vaso que mancha el vestido blanco de la chica siguen bailando y ella se niega, se niega a darle sus datos su, su nombre, apellido terminando el baile, el chico le acompaña hasta la casa hace frío y ella solo lleva su vestido blanco entonces, él le presta su campera para que se abrigue Cuando llegan al paredón del cementerio, la chica le dice que solo puede acompañarla hasta ahí. Entonces se despide y quedan al verse a, a la otra oportunidad. Bien, me hiciste acordar a una que yo conozco que se llama La Mujer del Vestido Manchado, que es en la ruta. No sé si la conocen, pero tiene como es muy parecida. A ver, ahí. Eh, luego eh, pasaron días y el chico fue a buscarla. ...en la zona pero la, eh, como no conocía la casa preguntó por casa por cada vivienda eh, después de encontrar una casa eh, la chica una señora sale y le dice que que ahí no habían no había nadie con el, con el nombre que le dio la chica luego de eso eh, eh, la señora se empieza a enfadar porque se hablaba estaba hablando de su hija pero la hija estaba muerta y luego luego de que la chica la mujer mejor dicho se convenció de que el chico estaba hablando en serio eh, le, le llevó hasta el cementerio y le mostró la tumba eh, luego de que el hombre ve ve la tumba ve que también está su chaqueta y la, la mujer desaparece de repente aparece la con la chica que se encontró en el bar eh, sentada en un banco y el hombre la sigue hasta que hasta que llega a un punto pero la mujer desaparece. Y ahí termina. Che, ¿y ¿cómo cómo se construyen las leyendas urbanas? ¿De dónde surgen o cómo surgen? ¿De, ¿De un libro, por ejemplo? No, de... se van transmitiendo de boca en boca. Está bien, pero ¿y el origen? ¿En qué momento empiezan y después, bueno, como decís vos, se transmiten de boca en boca? Cuando hay un misterio mayormente, y pasa algo raro. ¿Pero pasa algo raro como que tiene que venir un detective o pasa algo raro como que alguien registra algo y a partir de ahí empieza como a ir pasándose de boca en boca? ¿Qué o piensa O lo inventa alguien. ¿O lo inventa? Sí, ¿Vos claro. decís que yo puedo inventar una leyenda urbana ahora mismo? ¿Y que va a llegar a...? ¿Vos decís? Sí, capaz. Puede ser. Y si él dice, yo le creo a Marcelo, ¿eh? No tiene que ver con que alguien quizás vio algo y a partir de ahí... Se va pasando de boca en boca, como dijo Maite. Ahí me dice que sí, sí. la compañera. ¿Vos decir que es así? Sí. ¿Qué más pensás sobre esto? Sobre las leyendas urbanas. ¿Cuál es la particularidad, a diferencia de las anteriores? No sé. De que las urbanas pasan en la ciudad y la otras pasan en cosas rurales. Bien. En el, el campo y... Bien, y se, se vinculan más con lo folclórico, con... Sí, hay muchas en muchas provincias, de hecho. Eh, ¿Cuál otra tienen para contar? El fantasma de la novia. A ver. Se trata de que hace muchos años una mujer se encontraba en el altar esperando a su novio para casarse, pero recibió por parte de sus amigos una terrible noticia. Su amado no se presentaría a la boda porque había porque se había arrepentido. Ella entró en cri, en una crisis nerviosa y ocur, y salió corriendo y en, se tiró a las vías del tren entre la calle, entre la estación Pasco y Alberdi y muchos dicen que en esa, en esa estación diabúlas de, el fantasma de ella que solo se lo ha visto los sábados por la tarde, dentro del horario que ella se estaba por casar. Después de muchos años, cuenta una historia también que el novio había sido mortalmente acuchillado y después de, de que se contó eso, ya no se la vio más. Bien, igual dijiste ahí, Pasco y Alberti, sábados a la tarde, o sea, por eso digo, esto de que alguien lo vio es como hasta... Podemos llegar a decir, y sí, pudo haber pasado, porque solamente se lo ve ahí un día a la semana. Sí. Bien. ¿Cuál más tenemos? ¿Por la, ahí? La estación Fantasma. Ah, a ver, la estación Fantasma. Eh, que cuentan los trabajadores de la línea A, sino también los pasajeros que en, el, en, el, en uno de los trayectos en los que se cor corta la luz de los vagones, muchos afirman haber visto una extraña estación que no figura en el recorrido, en la que hay personas con vestimentas antiguas esperando el subte. Bien, es verdad. ¿Viajaron alguna vez en ese subte? No. La línea no. A. Nunca, es verdad, se corta la luz todo el tiempo. Ahora cuando vaya voy a tener un poco de miedo. Voy a pensar que voy a terminar en otra dimensión. Una estación fantasma. Y tenemos El Diablo en el Espejo. Eh. A ver. Eh, dice, eh, cuentan que había unos chicos... Eh, ...estando en el bar... ...tomando tranquilo... ...cuando de repente aparece un chico moreno de 16 años... ...casi la edad de ellos... ...y... ...había un chico que era acompañado de ese chico... ...le dice... Eh, lo, lo invita a tomar con el sello y empiezan a tomar y se ve que se pasaron y después salen, se empiezan de reírse y de tomar pasan a contar su historia de terror después de, de eso quedaron muy asustados los chicos y después saliendo eh, salieron en un descampado que se empezaron a contar historias de terror hasta que un chico se le ocurrió eh, encontrarse con el diálogo y buscar indica después de ahí cuando lo quieren invocar un chico dice que tenía miedo pero lo que lo iba a hacer que iba a hacerlo pero con un compañero después llegan a la casa del chico el chico asustado espera hasta las 12 después de estar las 12 de que para encontrarse con el ya tenía que tener 12 velas negras en el baño eh, con la luz apagada al frente del espejo después de eso eh, el chico espera hasta las 12 y nunca le pasó nada a él pero cuando sale y cierra fuertemente la puerta sale y estaba el amigo tirado en el piso mm. y le, no el chico no podía hablar, estaba, estaba como asustado y después llamó a la ambulancia para que la ambulancia se lo llevara después de dos días y eh, el que estaba en el piso, le habla al chico y le dice que había visto al diablo, que estaba muy asustado, de, que le había dado un paro cardíaco, por eso. Yo les digo, estas cosas me la cuenta en un campamento y no duermo en toda la noche, ¿eh? porque son todas leyendas urbanas, pero son dan miedo. Bueno, bueno muy bien, los felicito las felicita. Nos vamos a ir escuchando una canción, que es la de Los Tekis, eh, que creo que es Vienes y te vas, temazo, Ponelo, por favor, ahí, Julián. No sé si soy feliz lejos de ti o no soy feliz estando contigo Un día me amas pero me olvidas Un día me amas pero me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti o no soy feliz estando contigo No sé bien Vienes y te vas Vienes, vienes y te vas contigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amaré con mi olvidar Un día me amaré con mi olvidar No sé si soy feliz lejos de ti Contigo. Vienes, vienes bien des, si te vas. Vienes, vienes si te vas. Vienes, vienes si te vas. Vienes, vienes si te vas. espacio publicitario en el séptimo día tampoco descansamos porque los domingos no son puro cuento radiográfica 10 años recuperando el aire Vení a Toyota Viola y adquirí el auto que querés en cuotas y sin interés a través de nuestros planes de ahorro. Etios, Corolla, Kailux. Toyota Viola, con el mejor servicio postventa. Seguro, confiable y con la tranquilidad que buscás. Visitanos en www.toyotaviola.com.ar o en nuestro concesionario de Avenida Montes de Oca, 680 Barracas teléfono 4300 8888 administra Toyota Plan Argentina Sociedad Anónima de Ahorro para fines determinados, avenida Eduardo Madero 1020, piso 5, Cava, plan de ahorro previo por grupo cerrado, aprobado por resolución número 1490 de IGJ el 22 de agosto de 2014 planes de 84 cuotas mensuales adjudicación por sorteo o licitación, gastos de entrega a cargo del suscriptor, monto sujeto a libre pacto dentro de los valores máximos comunicados por la IGJ vamos a la tanda un tema, tem tanda después tema, o ta, o tanda tema o ten, tender tam, ten. vamos a la tanda, ya volvemos Radiográfica. Toda la música y los deportes. ¿Está sí. oh, oh. bien la perra o no? Hoy no la escuchamos ladrar. <risa> radiográfica. Sí. Entender tan... Abramos la boca. ¡Hombres de hierro! <risa> Acompañanos. No te puedo decir que no. Tipa complicada. Bull. Ojo, ojito, ojete. Sí. Abramos la boca. Todos los días, de lunes a viernes, de 16 a 18 En Radio Gráfica. Frente al apagón informativo, encendé medios populares. Radio Gráfica FM 89.3. Se escucha, se ve, se siente. de espacio publicitario Seguimos con los chicos y las chicas de la Escuela Técnica, número 33 de, del Distrito Escolar 19 Entraron nuevos compañeros y compañeras A ver Valentino, vos que ya estás canchero en todo esto, ¿quiénes entraron? Entraron Jorge Gustavo, Dana y Belén ¿Y quiénes permanecieron? Tenés que nombrarlas también. Bueno, se quedó también Narela acá. Bien, ¿y al lado en Narela? Está Abigail. Ah, bueno, bien. Bien, y en esta última parte que tenemos vamos a hablar de las leyendas de Puente alcina ¿sí? Eh, ¿Ustedes podrían explicar por qué el Puente alcina ya no se llama así? ¿Cómo se llama ahora? ¿Era en Narela? Ahora se llama Ezequiel del Monti. Ezequiel del Monti. ¿Y por qué se llama Ezequiel del Monti? Porque se trata de un chico que lo agarró la policía. Y lo obligaron a tirarse al riachuelo Y el chico no sabía nadar Y entonces en todo eso que lo tiraron Se murió ahogado Sí, fue más o menos así Fue un chico torturado, digamos por, por, Víctima de la represión policial En el año 2002 Y el año pasado cambiaron el nombre del puente Alcina justamente por el nombre de Ezequiel de Monti Como decís vos y, digo, y se murió también víctima en realidad De toda la tortura que tuvo previa Es eh, como un caso complicado Pero bueno, de alguna manera es una especie de homenaje ¿no? a una víctima de represión policial. Bien, y ustedes eh, iban a van a contar un poco sobre algunas leyendas vinculadas con la zona, ¿no? Tenemos por un lado la leyenda de Puente Alcina o el ex Puente Alcina, podemos decirle, y por otro lado los vampiros de Pompeya. Vamos con primero con la leyenda de Puente Alcina. Sí. Eh, esta historia trata de un chico que salió de fiesta y después de haber salido eh, va vuelve a la casa ...y se nota que está como en un lugar... ...que no le gusta, muy raro... ...el ambiente no, no... ...no es agradable... ...y empieza a acelerar con el auto... ...y en un momento se da cuenta que... ...una nena pasa... ...por, por la calle... Y la, ...y la atropella haciendo un golpe muy fuerte... ...y cuando baja para ver que había pasado... ...no había nada... ...entonces se fue rápido... ...se escapó, digamos... ...y fue a comentarle a su amigo... ...lo que había pasado... Y el amigo junto con él fueron investigando a ver quién era la chica Y encontraron que era una nena de una familia muy muy pobre De que ella era con su mamá la que se encargaba de todo O sea, cocinaba, limpiaba Y cuando sus hermanos si volvían a la casa y la comida no estaba ella Le pegaban, la maltrataban Y un día decidió escaparse No lo logró Y también la golpearon, le pegaron y y el amigo del chico que salió eh, le mostró una foto de, de la nena de quién era y dijo que era exactamente la chica que había atropellado pero que no había nada y se ve y se dice de que por las calles de por ahí se la ve caminando por... bien esta sería como una, una leyenda urbana como las que mencionamos anteriormente. Terrible igual la historia de la nena. ¿eh? O sea, digamos, eh, que, que realmente sucedió o no sucedió eso. Terrible historia que, que contás. Y por otro lado, los vampiros de Pompeya. Cuenta la leyenda que un chico que... Cuenta la leyenda que un chico que volvía de bailar vio a un ser negro al lado, al lado de un extraño vagabundo. Cuando la miró tenía sangre en la boca. Él, el chico huyó a su casa asustado. Luego averiguó en el barrio de Pompeya y algunos dijeron que era que los vampiros no existen. Y un señor que dijo que sí. Eh... <ríe> me está poniendo de riendo. Sí, no, yo no me estoy riendo. <ríe> Viven entre la iglesia, en las catacumbas, y los vio trepar por las paredes de la iglesia. Esa es la, esa es la leyenda. ¿Y puedo saber cómo llegaron a estas leyendas? ¿Cómo investigaron? ¿Cómo o se investigaron? Internet, pusieron Pompeya, leyenda y lo que salió. Lo que salió. Una cosa así. Bien, igual debe ah. haber un registro en algún lado para que, mm. supongo, bibliotecas, cosas del barrio. No, sí, igual todo lo averiguó la profesora. ¿Todo lo averiguó la profesora? Sí. ¿No trabajaron ustedes? No digas eso. Senten... Sí, llegamos ¿no a, a esas vivimos? historias porque es del barrio y el barrio, o sea, el colegio está en el barrio y era todo vinculado con ¿Las conocían antes? No, no. No. Ninguna, ninguna de las que mencionamos las conocían antes de no. trabajarlas con la profe. Bien. Y por otro lado, trabajaron algo que a mí me entusiasma mucho, que es Gilda y Rodrigo. Sí. ¿De qué vamos a hablar? De Gilda primero, ¿no? Ah, no, a ver, Gilda, dale. Ah, Empezá vale, vos, Dana, dale. Empezá vos, Belén. Miriam Alejandra Bianchi nació el 11 de octubre de 1961 en el barrio de Devoto, Buenos Aires. El primer milagro que sucedió, una gran multitud de fans se congregó en el cementerio para darle... Un darle el último adiós Toti Jiménez su actual pareja salió de, salió del coma y se enteró de la muerte de Gilda recordó que ella había cambiado la letra de una canción de su próximo disco y según Jiménez el primer milagro se produjo en el, en el cassette estaba al lado de, de la banquina sirvió para editar el disco entre el cielo y la tierra Eh, sus devotos se movilizan a pedirle ayuda tanto a la tumba en el primer en el primer piso y en la galería 24 del cementerio de Chacarita. Um, también un señor levantó un santuario con, con un monumento y empezaron a pere, peregrinar, peregrinar eso, peregrinar. Eso, sus devotos. Eh, hay una frase de Oscar Wilde Que dice, las grandes obras las sueñan los santos locos, las realizan los, los luchadores natos, la disfrutan los sagrados cuerdos y las critican los inútiles crónicos. Ah, hay imágenes de, de Gilda y de la difunta Correa, la Virgen de Luján y todo eso. Bien. Igual nació y la mataste al toque, no diste, contaste nada de su vida. Dice, nació tal año y murió ya en ese cementerio, no le diste, bueno, fue maestra jardinero, un montón de cosas más y fue una persona importante para la música, ¿no? Para la cumbia. Sí. Eh, y bueno, y sí, también estábamos viendo que hay una canción que creo que se está escuchando de fondo Que se llama No es mi despedida, que de alguna manera vaticina quizás lo que le va a pasar Ella muere en un accidente, coincidentemente con lo que le pasa a Rodrigo, de quien vamos a hablar ahora Y bueno, como siempre cuando muere alguien a veces se le asignan lugares como medios santos Y se, sí. y se piensa que hacen milagros, no digo que no, es una cuestión de creer o reventar Pero bueno, vamos a, a contar un poco de Rodrigo porque no nos queda casi nada de tiempo ¿Nos cuentan sobre Rodrigo? ¿Quién fue Rodrigo Bueno, cordobés? Bueno, yo le voy a contar un poco de la vida de Rodrigo. Eh, bueno, Rodrigo había nacido en Córdoba el 25 de mayo de 1973. A los 13 años abandonó la, la escuela primaria para dedicarse al, a la música. Administrador de Carlos Lamona Jiménez y... De la música cuartetera cordobesa comenzó como cantante del grupo Montenegro y a los 17 años se trasladaba a Buenos Aires para seguir con su carrera como solista Tra transitó varios géneros musicales, melódicos balada, salsa hasta que con su disco dio lo mejor de del amor Bien, ¿y qué pasó con Rodrigo? También, un accidente ¿Cómo llegamos directamente sí. ahí? Ahí ya contamos algo de su vida Bueno, en la madrugada del 24 de junio del 2000 Cuando regresaba de dar un recital de Bell City Su camioneta chocó contra un cuadril y volcó con, contra la autopista de La Plata murieron al, al impactar al, de la fac de la falta bueno. bien sí como decíamos antes eh, en los dos casos también es, es como llamativo para para mí yo tengo como muy recuerdo muy presente de los dos accidentes que estaban en un momento de plenitud en sus dos carreras no fue en años en años diferentes y bueno sin embargo en pasó esto del accidente que estábamos diciendo vos querés agregar algo gustavo antes que nos despidamos eh, sí Eh, hicieron un santuario para rodrigo la gente siempre iba en auto pie bicicleta etcétera y llevaban un cartel con vamos a visitar a sandro luego el intendente de verásategui dispuso a hacer un monolito recordatorio al que se sumará en un escenario estilo anfittriado donde serán donde se hacían recitales Luego eh, tendría una estrella catala, eh, calada, una placa recordatoria y un receptáculo con vidrios blindados que guarda alguna pertenencia que dará la familia de eh, Rodrigo. Bien, y en el caso de Rodrigo, como antes, Gilda, eh, hay una canción que tiene, que es la que creo que estamos escuchando, Un largo camino al cielo, que también puede estar vinculada casualmente, quién sabe, con esto que pasó. Les agradezco mucho a todos y todas por venir, a las docentes, Eh, y nos vamos a ir escuchando este tema de Rodrigo los felicito y las felicito espero que lo hayan pasado muy bien gracias dejaste un vacío en el pecho de tus compañeros de trabajo si cuando me acuerdo Y a le va no. Yo sé que estarás en las estrellas Vagando por la vía La Los ángeles hoy tocan piano No quieren tocar Bueno, tuvimos un lindo programa. Acá me acompaña Denise. ¿Cómo estás, Denise? Bien, buenas ¿Qué te tardes. pareció? Bien, excelente. Muy excelente, lindo. Sí, bien. los chicos nerviosos, pero se largaron. Sí, al final hablaron sí. todos sin ningún audio, sostuvieron el programa. Mucho material, habían preparado muchas cosas. Bien, y tenemos en conexión telefónica a Inés García Guerreiro, del Centro Educativo Isaurar Ancibia, maestra del segundo ciclo. Hola, Inés, ¿estás por ahí? Hola, acá estoy. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, no, te llamamos por lo que sucedió el miércoles, si no me equivoco, a la mañana temprano para que nos cuentes un poco y le cuentes a todos los oyentes y las oyentes eh, qué fue lo que pasó en, en el Isauro el miércoles a la mañana. Bien, ¿cuántos los hechos o presento un poquito al Isauro? ¿Cómo, cómo? Disculpa, no te escuché. ¿Presento un poquito al isauro, o directamente cuantos los hechos? Como Pero vos quieras, o... tenemos 10 minutos para hablar con vos, así que son todos tuyos. Vale, bueno, con Elisauro es una escuela primaria de jóvenes y adultos, aunque existen también chiquitos de primaria, menores de 14. Hay un jardín maternal y dentro de la propuesta educativa que tenemos en Elisauro hay cursos de arte y cursos de oficio. Esto era importante, por eso lo que porque de los cursos de oficio surgieron emprendimientos. Claro. Hay un emprendimiento de panadería, gastronómico hay un emprendimiento de costura y el emprendimiento de la revista que se hace con el callar en los sitios. Eh, después de muchos años de luchar eh, por, por conseguir un edificio propio que albergue todas las propuestas que nosotros estamos desarrollando dentro del proyecto de Lisauro, se logró estar en el edificio de Paseo Colón, 1318, con eh, la promesa legislatura y que el edificio se arreglara para el uso del isauro. Así es como contamos con algunos espacios específicos para las producciones que se hacen en la escuela. claro Uno de los espacios es el jardín con salas propias. Otro de los espacios es el del emprendimiento de panadería uh -huh. Y ahora, más o menos con esa llegamos a la noche del martes o madrugada del miércoles en el que violenta en una puerta de entrada de piso a la escuela que es no la de pase Colón sino la de la calle Cochabamba eh, violentan esa puerta rompen eh, algunas cosas que encuentran en el camino al interior ingresar al jardín el jardín por eso que estamos ganando espacios dentro del edificio estaba recién mudadas las cosas a las aulas que están del lado de la calle Cochabamba, por lo tanto estaba todo embalado. Algo lo que pasó entonces en esta noche de martes a miércoles es que todas las vueltas embaladas con el material didáctico, la ropa, los pañales, se llevaron todo. Bien, aparte, no les ha, supongo, imagino, no les haber llevado cinco minutos, porque, digamos, son un montón de cosas las que se llevaron. No, y además porque no solo se llevaron las cosas del jardín, sino que continuaron entrando al edificio, fueron al espacio del emprendimiento gastronómico donde hay maquinaria, es un trabajo de varios años de ese emprendimiento que se logró equipar y que llevaron el horno eléctrico, el horno industrial, digamos que tiene algunos saberes específicos de funcionamiento, como por ejemplo desconectar una tripática sin caer quemado y llevarse ese horno, se llevaron horno microondas, se llevaron cafeteras, comieron estando acá, o sea, seguramente estuvieron bastante tiempo. También eh lo que denota esto es que con todo esto que se llevaron, no se fueron de a pie. No, claramente. O sea, hay una logística eh, armada para lograr esto Claro, fue no fue, error, no, fue no fue algo improvisado. No fue improvisado y y Y además porque la escuela tiene muchos lugares, y fue como muy preciso eso que hicieron, eh, no, es algo propósito, es algo pensado, y en la escuela hay una seguridad que pone el gobierno de la ciudad que tampoco puedo accionar para evitar eso. Entonces hay algunas cosas que que son llamativas, como esta logística, este que está breve... Eh, que sea justo en el Isauro, que es uno de los espacios que trabaja con los más vulnerables y abandonados por el sistema. Eh, ¿Y ustedes no sé, ustedes después, de el mismo miércoles, hicieron la denuncia y, no sé, si investigó? ¿Qué fue lo que sucedió? El mismo miércoles se eh, hace la denuncia, de mucho tiempo, destinado a hacer la denuncia en la comisaría que si corresponde, la policía estuvo en el lugar estuvo acá en la escuela eh, tomaron algunas huellas, bueno, eso sigue su curso digamos eh, y esta mañana hicimos una conferencia de prensa para contar esto como parte también de una situación amenazante que el Isauro tiene desde siempre o sea, por un motivo o por otro el Isauro ha estado amenazado por el metrobús por eh, no tener un edificio antes, digamos. Siempre ha habido razones por las que hubo que estar luchando siempre atentos, digamos, a sostener el proyecto. Digo, porque estamos justo en un momento que nos vienen a destruir la escuela desde adentro y estamos viviendo la amenaza de que nos quieran demoler el edificio y de acá. Bien, es, es mucho, es mucho, ¿no? Es como que no hay ningún momento de de tranquilidad, si se quiere. Claro, viendo los últimos no momentos de tranquilidad, después tenemos la enorme, no sé, alegría, fortuna, podemos decir, de que los resultados de estas cosas nos, nos juntan mucho con un montón de gente que nos acompaña, de organizaciones que se han solidarizado. Hoy la conferencia de prensa fue muy concurrida para haber sido convocada aquí de un momento a otro por esos actos de, de, de que nos enteramos el miércoles, digamos. Sabemos que siempre nos fortalecemos. Lo que pasa es que el coste es enorme, porque es eso, ¿no? es que Uno nunca puede llevar adelante un proyecto sin estar ocupándose de eh, que sobreviva todo el tiempo a los embates que vienen de afuera. ¿no? Hola, hola, Néstor, te va a hablar. quería preguntar. ¿Hubo alguna respuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Se compromete a reponer las cosas que le robaron? Bueno, una respuesta inmediata fue ayer, digamos, inmediata más o menos de desarrollo social, que mandaron 500 pañales para empezar a reponer algo el jardín, y sí hubo un compromiso de hacer una reposición de, de algunas cosas del jardín. Lo que pasa que también con el jardín es que en este pedacito de año ya fue... Muy costoso, porque con el, con los arreglos que hubo acá en el edificio, el jardín estuvo hasta ahora, hasta estos últimos días, en, en el subsuelo del edificio, de donde caían fluidos cloacales con los que se inundó dos veces el jardín. Hubo que despechar todo las dos veces y volver a armar el jardín. Así que esto es como devastador, porque el jardín es la tercera vez en el año que se va a crear, digamos, como espacio. Así que veremos, eh ojalá que, que lo que están prometiendo de reposición de lo necesario para el jardín sea lo necesario y suficiente para ponerlo en pie de nuevo. Y lo que tiene que ver con, con el, el emprendimiento, bueno, no, el gobierno de la ciudad no, no tiene, no, no se pronunció nada respecto a eso, pero sí tuvimos la respuesta de mucha gente solidaria que nos ha traído... Por ejemplo, de siete de la ciudad de Ávila nos trajo un horno, una fregidora, que no importa, que no es algún elemento justo de uso permanente en el emprendimiento, pero el piso y lo que tenía para que el emprendimiento siga funcionando hasta que se vuelva a equipar como corresponde. Bueno, estamos teniendo respuestas más allá de, de las instancias eh, gubernamentales. Bien. ¿Querés aprovechar, Inés, para decirnos cuáles son las cosas que necesitan, que les podemos acercar y en qué horarios? Eh, son muchas cosas. <risa> son eh, muchas. En principio, pensando en lo de jardín, eh, que es como una urgencia, porque el primero de agosto el jardín va a tener que estar funcionando recibiendo a los chiquititos. Y, por ejemplo, no hay ropas, necesitaron bolsas y bolsas de ropas de bebés Bien, y ustedes igual vía Facebook hicieron un pedido, podemos decirles a quienes están escuchando que se puedan hacer amigos vía Facebook del Centro Educativo isaura Arancibia y en tal caso también eh, saber qué es lo que necesitan y dar estos datos más precisos que recién te preguntaba, Denise, si te parece. Sí, perfecto, el Facebook y el Isauro, el Hidauro y, y sí, ahí generalmente estamos... Eh, poniendo o los pedidos o las noticias de lo que de cómo van avanzando las cosas y de las buenas noticias también, claro. así que es bueno compartirlo. Bueno, nosotros desde acá y nosotras ya sabés que cuentan cuentan con el programa Reg, eh, por suerte trabajamos ya hace un par de años ahí, eh, yo personalmente tengo el placer y sé que es un espacio que siempre está el, así como en lucha, lamentablemente, por un lado, pero como decís, vos los une, y vos me comentabas el otro día que ya van a ser 18 años, ¿no? Sí, se cumplen 18 años de bichauro y pensamos festejarlo y no caer bajo la tremenda tristeza que eso nos produjo, así que el 2 de septiembre vamos a estar haciendo un tremendo festejo por los 18 años de la escuela. Que bueno, seguramente ahí vamos a estar Así que bueno, gracias Inés eh, Para lo que necesitan, ya saben que cuentan con nosotros Con este espacio Así que simplemente nos tienen que avisar Bueno, muchas gracias Y a él, denis le mando un beso este, Gracias, siempre, gracias Bueno Y con eh, Inés Y con mis compañeros, con Néstor y con denis Nos despedimos eh, Muchas gracias Julián en la operación técnica Pelliza Eh, y dejo que hagas magia con la música y nos despedimos y empieza el fin de semana, así que bueno, alegría para todo el mundo, felicidad y esperemos que, que tengamos un buen fin de semana. De dónde entra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja. Radio Gráfica, FM 89.3. Noticias. Noticias. Noticias política. No voy a desistir ni a retroceder en mis denuncias, así lo sostuvo la diputada nacional del Gen Margarita Estudio.